Hermanas y hermanos de América, me llena el corazón de un gozo indecible levantarme en respuesta a la cálida y cordial acogida que nos han dado. Les doy las gracias en nombre de la orden de monjes más antigua del mundo. Les doy las gracias en nombre de la madre de las religiones y les doy las gracias en nombre de millones y millones de hindúes de todas las clases y sectas. Mi agradecimiento también a algunos de los oradores de esta plataforma que refiriéndose a los delegados de Oriente les han dicho que estos hombres de naciones lejanas bien pueden reclamar el honor de llevar a de frentes tierras la idea de la tolerancia. Estoy orgulloso de pertenecer a una religión que le ha enseñado al mundo tolerancia y aceptación universal. Creemos no sólo en la tolerancia universal sino que aceptamos todas las religiones como verdaderas. Estoy orgulloso de pertenecer a una nación que ha albergado a los perseguidos y refugiados de todas las religiones y todas las naciones de la Tierra. Me enorgullece decirles que hemos reunido en nuestro seno al más puro remanente de los israelitas que llegaron al sur de la India y se refugiaron con nosotros en el mismo año en que su santo templo fue destrozado por la tiranía romana. Me enorgullece pertenecer a la religión que ha protegido y sigue fomentando el remanente de la gran nación zoroástrica. Les citaré, hermanos, algunas líneas de un himno que recuerdo haber repetido desde mi mastia en la infancia, que es repetido todos los días por millones de seres humanos como las diferentes corrientes que tienen sus fuentes en diferentes caminos que toman los hombres a través de diferentes tendencias, aunque parezcan variadas, torcidas o rectas, todas conducen a ti. La presente convención, que es una de las asambleas más augustas jamás celebradas, es en sí misma una reivindicación, una declaración al mundo de la maravillosa doctrina predicada en el Gita. Cualquiera que viene a mí por cualquier forma lo alcanzo. Todos los hombres están luchando por caminos que al final les conducen a mí. El sectarismo, la intolerancia y su horrible descendiente el fanatismo han poseído durante mucho tiempo esta hermosa tierra. Han llenado la tierra de violencia la han empapado a menudo con sangre humana, han destruido la civilización y han enviado a naciones enteras a la desesperación. Si no hubiera sido por estos horribles demonios, la sociedad humana estaría mucho más avanzada de lo que es ahora. Pero su hora ha llegado y espero fervientemente que la campana que tocó esta mañana en honor a esta convención sea la sentencia de muerte de todo fanatismo de todas las persecuciones con la espada o con la pluma y de todos los sentimientos poco caritativos entre personas que se dirigen hacia el mismo objetivo. El Parlamento Mundial de las Religiones se ha convertido en un hecho consumado y el Padre Misericordioso ha ayudado a quienes trabajaron para hacerlo realidad y coronó con éxito su labor más desinteresada. Mi agradecimiento aquellas nobles almas cuyos grandes corazones y amor por la verdad primero soñaron este maravilloso sueño y luego lo realizaron. Mi agradecimiento a la lluvia de sentimientos liberales que ha desbordado esta plataforma. Mi agradecimiento a esta audiencia ilustrada por su amabilidad uniforme hacia mí y por su apreciación de cada pensamiento que tiende a suavizar la fricción de las religiones, algunas notas discordantes se escucharon de vez en cuando en esta armonía, mi agradecimiento especial para ellos porque gracias a su sorprendente contraste han hecho que la armonía general sea más dulce, se ha hablado mucho del terreno común de la unidad religiosa, no voy a aventurar ahora en mi propia teoría, pero si algunos de los presentes esperan Que esta unidad venga por el triunfo de alguna de las religiones y la destrucción de las demás, le digo, Hermano, la tuya es una esperanza imposible. ¿Deseo que el cristiano se vuelva hindú? Por Dios, no. ¿Deseo que el hindú o el budista se conviertan en cristianos? Por Dios, tampoco. La semilla se pone en la tierra y la tierra, el aire y el agua se colocan a su alrededor. ¿A poco la semilla se convierte en tierra, aire o agua? No, se convierte en una planta. Se desarrolla según la ley de su propio crecimiento, pero asimila el aire, la tierra y el agua y los convierte en sustancia vegetal y se convierte en una planta. Similar es el caso de la religión. El cristiano no debe volverse en dúo budista, ni en dúo budista para convertirse en cristiano, pero cada uno debe asimilar el espíritu de los demás y sin embargo, conservar su individualidad y crecer de acuerdo con su propia ley de crecimiento. Si el parlamento de las religiones ha mostrado algo al mundo, es esto. Ha demostrado al mundo que la santidad, la pureza y la caridad no son posesiones exclusivas de ninguna iglesia en el mundo y que todo sistema ha producido hombres y mujeres del personaje más exaltado. Frente a esta evidencia, si alguien sueña con la supervivencia exclusiva de su propia religión y la destrucción de los demás, lo compadezco desde el fondo de mi corazón y le señalo en el estandarte de cada religión pronto estará escrito a pesar de la resistencia. Ayuda y no lucha. Asimilación y no destrucción. Armonía y paz y no la discordia.